Comenzamos en Corrientes porque allí se aprobó la Ley de Paridad de Género para Cargos Legislativos. En abril de este año el proyecto había obtenido media sanción de diputados y diputadas y en julio fue aprobado con modificaciones por el Senado Provincial. Ayer el proyecto fue tratado nuevamente en la Primera Cámara y fue aprobado por unanimidad. Vamos a escuchar a la diputada del Frente de Todos, Alicia meisner y al diputado Norberto Ast del Radicalismo durante esta histórica sesión. La provincia de Corrientes mejora en su calidad institucional, pero también en su calidad democrática. Hoy, a partir de Corrientes, somos más igualitario en este aspecto. Somos más igualitarios. Seguramente que van a quedar muchos caminos por recorrer, pero tenemos que empezar a celebrar. Mujeres, empecemos a celebrar, porque esta es una conquista importante más allá de los proyectos de quienes los hayan presentado de ustedes las mujeres es de ustedes las mujeres este derecho es un derecho que nos corresponde porque la participación política de las mujeres a partir de la sanción de la ley del voto femenino permite no solamente elegir sino ser elegidas nosotras lo que queremos es cada vez más espacios para poder ponernos en situación de ser elegidas y también para ocupar lugares que nos corresponden por derecho que nos hemos ganado y no por un problema de meritocracia porque si vamos a tener que recurrir a la meritocracia yo quiero saber cuántos varones han hecho méritos para ocupar los lugares que hoy ocupan si nos van a pedir a nosotras permanentemente rendir examen creo que el examen vamos a ser igualitarios lo vamos a pasar todos y esta lucha es una lucha que viene siendo muchas veces, defenestrada desde ciertos lugares porque se la tilda de problema de un tema de feminismo. Como si el feminismo fuera una mala palabra. Todos deberíamos ser feministas hoy. Todos deberíamos ser feministas hoy. Y vamos a La Pampa, porque allí cadetes de todo el país van a participar de un encuentro nacional en la ciudad de Santa Rosa. Va a ser... El siguiente fin de semana nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. Buenos días compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Santa Rosa recibirá en los próximos días a cadetes de todo el país que harán en La Pampa su encuentro nacional. La capital provincial es la única ciudad en el país que tiene una ordenanza específica donde reconoce particularmente la existencia de este sector laboral, Según destacó Diego Guzmán, vocero de la cooperativa de cadetes local. Un orgullo para nosotros porque a nivel nacional somos la única ciudad, la única ciudad que, que la tiene, así que para nosotros es algo muy importante, por eso vienen tantos compañeros, vienen aproximadamente entre 60 70 compañeros. De todas las provincias, de todas medianamente, no, 18 provincias bien Salta, Santiago del Estelo, Córdoba, bueno, Buenos Aires, eh, Tucumán, de, de todos lados vienen. Claro. ¿Y, y cómo va a ser la modalidad de, de, de, de este encuentro Porque son dos días Sí, nosotros el día 9 El municipio la va a presentar eh, la, sí, El día 9 la va a presentar sí. eh, Acá en la Me parece que en la calle Mitre uh -huh. Y el día sábado hacemos un pequeño plenario a donde vamos bueno, a debatir un par de cosas que para ir avanzando sobre todo lo que es el sindicato y esas cosas de y nada para que una ordenanza entrevistado en radio Kermés, el trabajador analizó la situación de quienes laburan en ese ámbito y diferenció el rol de quienes son rehenes de las multinacionales que se manejan por medio de aplicaciones eh, es un tema muy muy difícil eh, nada de nosotros la idea es que ellos tengan un domicilio de boom no pueda reclamar porque la verdad, en la ordenanza municipal dice que tiene que tener un domicilio eh, la plataforma, pero yo siempre digo, si sí, se hizo muy difícil en Capital Federal, así que medianamente acá también en Santa Rosa, pero bueno, nada, va muy avanzando de a poco, los compañeros tampoco queremos que se queden sin laburo, eh, pero para nosotros sería muy importante que, que las plataformas sean legales como todas, competitivo, como todos los cuatro compañeros. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Seguinos en Twitter, arroba Farco Argentina. Vamos ahora a la provincia de Córdoba porque allí siguen los cambios en el Ministerio de Salud tras la muerte de bebés en el Hospital Neonatal y hay nuevo responsable de los hospitales del Interior Provincial. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock de Río Tercero. Buen día Pepe, informamos desde Río Tercero, asumió como director de hospitales del Interior Pablo Amodey quien estaba como responsable del Hospital Provincial de Río Tercero Esto sucedió tras los cambios en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba por el escándalo de bebés sanos muertos en el Hospital Neonatal de Capital. Señaló que la situación de los nosocomios del interior de la provincia es buena y que se avanzará en mejorar el servicio de los mismos. Dijo que Córdoba es la provincia que más camas tiene a disposición en relación con su población, en un total de 26 nosocomios. Más allá de, de toda la cuestión de, de Neonatal, que eso está bajo secretos humanos y se encuentra en, en, en investigación, Además, los hospitales siguen funcionando, venían trabajando de, con, de buena manera, no es no, que no había ningún, ningún problema, surgió este problema puntual con Neonatal y que está es uh -huh. una fase de investigación la justicia y, y lo demás no obviamente habrá alguna institución con alguna necesidad particular pero no, eso se está trabajando y con esta nueva eh, gestión de la ministra bueno ha puesto han marcado los lineamientos en los cuales se, se, se ha comenzado a trabajar bueno, hemos comenzado a trabajar esta semana, así que bueno, es muy pronto probable, así que, uh -huh. bueno, están haciendo los análisis y adecuando la, la, la política sanitaria de acuerdo a lo, a lo que ha pedido la ministra Recordemos que el nuevo organigrama del Ministerio de Salud designó a Gabriela Barbás como titular de esa cartera. El número de relación de cargas de unidades críticas para Internación en, en, en relación a la cantidad de habitantes es la mejor posición, ¿no? incluso, la capital, incluso en, en, en, en los rankings, en, en las estadísticas de América Latina, recuerdo amplio muchísimo el, el número de camas para... Informó Natalia Comelo desde Mestiza Rock, Río Tercero. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Perú siguen la derecha y sus medios de comunicación desgastando e intentando derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Perú porque la situación y coyuntura política está demasiado en problemas. Si uno escucha lo que pasa en el Perú, hay un paralelo con lo que puede estar pasando, por ejemplo, aquí en la Argentina. El low lawfare, este, los medios, la justicia, pero qué mejor que lo diga yo. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Jaime Herrera desde Lima, Perú. Eh, lo primero que tenemos que decir es que la crisis política, la crisis que ha venido eh, generándose desde hace ya más de cinco años, permanece y cada día hay cosas nuevas para desestabilizar las acciones que el gobierno y el legislativo deberían hacer en bienestar de la población peruana. Y esto debido a que esta confrontación, este enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso de la República, y ahora se suman inclusive... Eh, algunos actores de la justicia y de los medios de comunicación de la prensa eh, están generando un problema bastante grave. Los temas de fondo del país no se están atendiendo como debería ser. Incluso hay expertos especialistas que hablan de que en el Perú ya se estaría también aplicando lo que ha sucedido en Ecuador, lo que ha sucedido en Brasil, lo que ha sucedido en, en Bolivia en algún momento, que es el Laufer, esta guerra jurídica para tratar de desestabilizar, pero sobre todo de generar, eh, o, o de sacar de carreras, de sacar de, de, del escenario a políticos que son evidentemente opuestos al sistema neoliberal, al status quo en Perú, ¿no? Eh, y es así que recientemente se han generado una serie de denuncias irregulares, en realidad, contra el presidente Pedro Castillo Torrones, contra su familia, en este caso contra su esposa Lilia Paredes, y contra la hermana de su esposa y e, e, e hija, porque él la crió en realidad eh, a esta señorita a quien el día de hoy están procesando. Ella se encuentra inclusive en este momento detenida con la posibilidad de que pueda ir a la cárcel, inclusive por temas que hasta el momento no han sido probados. Esto es algo en realidad bastante delicado, un tema que genera la preocupación y desestabiliza al gobierno. Eh, te, tengamos en cuenta que todas estas acciones lo único que hacen es que tanto el Ejecutivo, el Presidente Castillo, muchos de sus ministros y la gente que lo acompaña distraigan la atención de las cosas que se tiene que hacer para estar dedicados obviamente a la defensa legal o a responder ante el Congreso de la República que lejos de hacer leyes que favorezcan a la población peruana, lo único que están haciendo es citando a ministro, citando al presidente, citando a los familiares del presidente, evidentemente esto es una guerra que, que no termina. Reportó para el Noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Pecetas desde Radio Futura, Ciudad de la Plata. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar.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 PNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta. Música con tono productivo, por favor. Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche. ¡Vaca de nuevo! ¡Vaca de nuevo!